A Paolo Quinteros en el aire de uno contra uno radio. Paolo, ¿cómo te v a Mati Traversas hoy, ¿cómo andas? Buen día. ¿Qué tal, Mati? Buen día, muy buenos días. ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Todo bien. Todo bien. ¿Descansando o ya pensando en, en el trabajo con regatas?、Eh, bueno, sí, descansando, obviamente,、eh, arrancar. Y bueno, ya conociendo al profe, ya conociendo cómo es el, el club, cómo se maneja, ya. Con ganas de, de sumarme y, y empezar a trabajar. ¿Pero estás en Corrientes? No, no, no, no. en、ah. este momento estoy en mi casa, en Colón, este, para, bueno, para preparar todas mis cosas y, y después partir para Corrientes. ¿Estás conforme con la decisión que tomaste, Paolo, de darle continuidad a tu experiencia、eh, por cuarta temporada consecutiva en regatas? Sí, sí, sí, por supuesto, estoy conforme.、Eh... Si、sí, tomé la decisión es porque creí de continuar regata, creí que era lo más conveniente para mí.、Eh, yo siempre, ya te digo, te vuelvo a repetir, siempre tardo un poco en tomar la decisión porque siempre que, que una vez que la tome quiero estar seguro, quiero estar tranquilo, no quiero que haya arrepentimientos. Así que bueno, estoy muy, muy contento de poder, poder continuar un año más en corriente. Porque además. De la propuesta de regatas que se sabía desde que arrancó desde que terminó la temporada pasada, quería que vos estés en el plantel.、Eh, tuviste un montón de equipos interesados. No sé si en otro mercado de pases de la, de, de la temporada o de cierre de temporada de Liga Nacional habías tenido tantas ofertas como, como tuviste este año. Y a lo último apareció una de Uruguay que también era bastante tentadora. Sí, sí, sí. Desde ya estoy.、Eh, estaba muy agradecido ¿no? de tener. Tantas propuestas de trabajo, eh, eh, como se me presentaron este año, la verdad que todas eran, eran interesantes y bueno, también las tenía, las tenía en cuenta,、eh, más allá de la que ya sabíamos, la, que ya sabía la de regata, ¿no? que ni bien finalizó la temporada, ellos, ellos me, me habían manifestado que, quería que yo c o n t i n u a r a en el club. Este, bueno, ya agradecido, ¿no? agradecido de... de la Unión de Formosa, que era uno de los equipos, de Maccabi, de la ICA Maccabi de Uruguay,、eh, u n i c e f de Brasil también, inclusive hasta salió una, una, una propuesta de, de España.、Eh, así que bueno,、eh, sí, tenía todas esas esa, esa propuestas en la mesa, tuve, por eso estuve pensándolo, analizándolo, viendo, y bueno,、eh, luego me, me incliné por, por regata. ¿Y qué, qué seduce desde lo deportivo el armado de, de este nuevo equipo de regatas, en definitiva? Bueno,、eh, más que nada,、eh, yo también estoy muy cómodo ahí,、eh, la, con los dirigentes tenemos una buena relación, eh, eh, ellos siempre me, me, me han tratado bien, la gente, el club, le, los hinchas, y después el equipo también, obviamente,、eh, más allá de que. De que、eh, han cambiado muchos jugadores,、eh, los que、eh, vinieron obviamente van a, van a dar lo mejor de sí, son buenos jugadores, con mucha calidad también.、Eh, Nico también tiene mucho que ver, ¿no?、Yo、con Nico ya llevamos tres temporadas, ya nos conocemos muy bien, se ve la capacidad que, de entrenador que, que, que él tiene para, para llevar al frente un... Un buen equipo, y bueno, en、eh, los últimos tres, tres años Regata ha estado lo más alto ¿no? de la liga.、Eh, jugó dos finales y un cuarto puesto.、Eh, así que bueno, todas esas cosas、eh, me hicieron que, que me inclinara por ahí. n o Y tener una chance también de volver a, a tomar protagonismo con, con el básquetbol continental, en este caso para principio del año que viene con la Liga de las Américas, también hace que tu decisión pase por quedarte. Y todo suma, todo suma, Matías.、Eh, el hecho de tener una competencia internacional, también、eh, a uno le interesa jugarla.、Eh, el año pasado no se nos dio, por, por muy poquito, de, de llegar al cuadrangular final. Y bueno, uno también a veces quiere revanchas en la vida, y bueno, y esta es una oportunidad de poder, poder tener una revancha, ¿no? Desde Sevilla, repleto de información de la selección argentina y repleto de calor, porque dice que hace 38 de térmica. Te saluda Paolo, el gallego Fabián Pérez. Galle, puedes saludarlo a Paolo. ¿Cómo te va, Paulito? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Con 40 libros en este momento. Sepa. Sí, sí, pero bueno, estás en un lugar privilegiado. En un lugar hermoso. La verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Estamos disfrutando mucho y. Bueno, t r a b a j a s estoy h a i é n d o l e muchas horas, pero estamos donde queremos estar y. Donde deseamos estar, entonces eso、bien. es fundamental. Bueno, bien, Primero te toca agradecer por la información que me pasaste muy temprano,、eh, que habías c a、bueno. m d a d o tu contrato con Regatas, te lo quiero agradecer públicamente. Y, y, y por otro lado, felicitarte por el nuevo arreglo y decirte que acá tu entrenador estaba muy contento y por la mañana también. Bueno, muchísimas gracias, Rayón, muchísimas gracias. Bueno, ¿y con qué expectativa? Porque seguro te lo preguntó Mati, pero es una liga distinta, porque、eh, al desarmarse un poquito Peñarol, cuando digo desarmarse, porque en realidad Peñarol se reforzó, pero ha perdido a Campaso, s que fue el MVP de la competencia, este, y fue un jugador muy desequilibrante, sobre todo en, la, en las finales. Hay otros equipos que se han reforzado muy bien, como q u i m s a que, que está muy bien. La Unión de Formosa, que ha levantado el, el nivel de su equipo, obras sanitarias. Que con los dos uruguayos, con Aguiar y Fiquipaldo, Marcelo Enzafar, y, y todo el equipo prácticamente renovado. Bueno, se ha armado un torneo, porque、eh, ahora Regata vuelve a ser candidato con, con tu fichaje, digo, se ha armado un torneo, me parece que bastante atractivo, o un poquito más atractivo que el anterior. Sí, sí, sí, a priori、eh, viendo las formaciones de los equipos, eh, eh, parece que va a ser una liga mejor que la que. e la que ha pasado, ¿no? Con un nuevo formato de competencia.、Eh, así que bueno,、eh, con la perspectiva de, de, de nuevamente colaborar con el equipo de regata para poder llevar a regata lo más arriba posible,、eh, vamos a tener、eh, plantel para poder hacerlo, va a depender de, de nosotros, ¿no? De, del trabajo que, que realicemos día a día. De la ambición y la gana que tengamos, que, que no tengo duda que, que lo vamos a lo vamos a tener, porque bueno, Nico、eh, es muy capaz en eso, en, en inculcarnos、eh, de la forma de tener ambición, de, de, de siempre querer, querer más y, y, y de trabajar duro para eso. Así que、eh, esas son las expectativas, ¿no? por eso también decidí continuar en el club, porque sé que vamos a. Sé que tenemos un gran equipo y, y vamos a pelear lo más arriba posible. Seguro, seguro. ¿Y cómo estás físicamente? Yo, impecable. Bien, gracias a Dios.、Eh, si bien ahora estoy en pleno descanso, sé que en poco tiempo me pongo en forma de seguida. Soy una persona que se cuida mucho, que, que cuida mucho el físico.、Eh, y que consci soy consciente también que para, para jugar al lado de los jóvenes tenés que. Que trabajar y mucho y, y cuidarte mucho. Y bueno, yo físicamente, gracias a Dios, nunca tuve ningún problema y, y siempre me pongo bien. Y, y bueno, quiero dar lo mejor de mí siempre, cada año. n o Pablo, a ver, escucha, yo te, te saco un chiquito de regatas. Te pregunto、sí. por tu experiencia, naturalmente. s o n medallito s olímpico, ni más ni menos que eso.、Eh, sí. ¿cómo, ¿Has visto algo de la selección argentina? Sí, sí, sí, sí, estoy mirando los partidos, estoy viendo, estoy, estoy siguiendo y, y sí, sí, estoy mirando los partidos. ¿Y tenés,、eh, al, al mirarlo,、eh, ¿tenés sentido de pertenencia de decir, bueno, un poquito de lo que se está construyendo allí、eh, tiene que ver con algo que también、eh, estuve, colaboré, participé? Sí, sí, sí, obviamente que uno se siente partícipe de todo. De todo lo que ha generado la Generación Dorada, ¿no? porque yo tuve mucho, muchos años,、eh, me costó insertarme e l grupo, bueno, porque je, je, en mi puesto no tenía ni nada más ni nada menos que a, a Manu y a Carlito, s pero bueno, así todo tuve la oportunidad y la aproveché, la aproveché al máximo.、Eh, y sí, sí, me siento, me siento,、eh, ojalá y. Y los jóvenes que están ahora en el plantel sepan aprovechar la oportunidad que tienen, que, que no es poca, ¿no? No es poca de, de poder integrar la selección, de poder estar compartiendo、eh, experiencias con jugadores de, de la calidad de, de Pablo, de Luis, de, de Chapu,、eh, que, que, que se aprende muchísimo, ¿no? Así que, bueno,、eh, obviamente para los más jóvenes es un proceso que, que lleva su tiempo, no es fácil, no es fácil estar Eh, compitiendo a un nivel muy alto, como es un mundial, ¿no? te encontrás con los mejores, pero bueno,、eh, si les saben aprovecharlo y, y, y trabajan para, para poder a a r p estar en la selección, lo, lo, van, a, van a lograr sus objetivos. ¿Y no te dieron ganas en algún momento de decir, pucha, mira, no está Carlito, no está Manu, podría estar yo? Sí. Sí, sí, obviamente, obviamente que, que las ganas siempre estuvieron y yo las venía manifestando durante todo el año de que, que quería, quería jugar un mundial, que, que, que, que quería tener la, la, la oportunidad.、Eh, para eso también me había preparado, para eso había demostrado también el año que salimos campeones, donde、eh, no por nada, y no por, por agrandado ni nada de eso, que salí elegido m v p en todas las finales y. Y, y de la liga,、eh, porque quería quería demostrar que yo estaba capacitado. Y bueno, y este año también, este año salí、eh, mejor escolta de, de la liga. Y y bueno, creo que hace dos o tres años vengo en mi puesto, venía dominando esta posición y me, me sentía capacitado. Me sentía capacitado, q u estaba e físicamente estoy espectacular, t o y e s como lo dije, en las j o r n a d a pero me siento muy bien, a pesar de que, que tengo 35 años. pero Eh, físicamente estoy bárbaro y bueno tenía esa cuota de esperanza、eh, de poder estar sabía que era difícil estando mano y carlos pero bueno cuando se bajaron e l l o s dos、eh, cre crecieron mis, mis expectativas pero bueno después vino un, bal un baldazo de agua fría en el sentido de que no fui tenido en cuenta、eh, y bueno y ahí se me fueron todas las ilusiones que tenía para para poder estar en el equipo no tengo duda de que, que tranquilamente podría haber estado No solo por mi, mi juego, sino por la experiencia、eh, en, en todo, ¿no? en todas estas competencias. Pero bueno, las cosas se dan así, el entrenador sabrá el motivo o el, el, el por qué no, no quiso contar con, conmigo en ¿no? la selección. Paolo, te mandamos un abrazo grande, se nos termina el programa, seguiremos en contacto, porque en el día、bueno. a día de la liga estamos y siempre conversamos contigo, y es un gusto charlar con vos, Paolo. Abrazo grande. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, Fabián. Que la pase muy bien, que disfrute. Y, y bueno, y mucha suerte para la selección este, en este torneo. Chau, Paolo. Paolo Quintero, cuarta temporada en regatas. Se nos termina el programa. A Gallego, un abrazo grande. Hasta mañana. Abrazo, Mati. Buen programa, a ¿eh? Como siempre, un abrazo enorme. Chau, chau. El Gallego de España, Julio Dama, Paolo Quintero, la una en punto en este momento. e n t r e g a m o s s e bien e l automovilismo. Que tengan buen día. Chau. Podés llevar la radio a todas partes en tu celular.